judiciales se suman al reclamo de reapertura de paritarias. Desde hace semanas los trabajadores estatales de los distintos sectores comenzaron a pedirle al gobierno de la provincia que reabra las negociaciones paritarias debido a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios a causa de la inflación. Los primeros en salir a presentar el pedido formal fue la Federación de Educadores Bonaerenses y luego se sumó la Federación Médica Bonaerense. Este lunes llegó el turno de los representantes de la Asociación Judicial, quienes realizaron una presentación ante el Ministerio de Trabajo, conducido por Mara Ruiz Maleca, a donde reiteraron la nota presentada el pasado 13 de julio en reclamo de urgente convocatoria a paritarias. Comenzaron a enviar los turnos para vacunar a menores de dos años contra el COVID-19. El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informó que desde hoy empezarán a enviarse los primeros turnos para que los menores de entre 6 meses y 2 años inclusive puedan vacunarse contra el COVID-19. El titular de esta cartera, Nicolás Creplac, detalló que el turno se comunicará vía mail y WhatsApp entre lunes y martes a los responsables de los 20.000 niños que fueron inscriptos hasta el momento. La aplicación se desarrollará en vacunatorios municipales habituales para continuar en simultáneo con la aplicación de vacuna del calendario nacional. Un servicio que informa más acerca Comienzan las reformas en el Parque Ecológico. La Municipalidad de La Plata empezó a ejecutar las medidas que había acordado con los vecinos del Parque Ecológico para mejorar la seguridad del predio. Según se informó, se cambiaron luminarias, hubo desmalezamiento y se incrementó el personal de seguridad. El encuentro entre las autoridades municipales y también policiales con los vecinos se produjo el 18 de julio, luego de la marcha que encabezaron para pedir mayor seguridad. Desde la comuna también aseguraron que desde el 22 de julio se colocó cartelería para prohibir el acceso a sectores peligrosos de este predio, que cuenta con 206 hectáreas de extensión. La temperatura mínima para hoy en la región es de 7 grados y la máxima de 14. Nos encontramos mañana